Llegó la bronca bárbara. Yo me animo, dijo alguien, y gritó como aquel, como nosotros, como ustedes. Ahora, ahora saltó la bronca. ¡Carajo! La lucha que nos parió. El programa de Hijos La Plata. Todos los sábados a las 13 horas por FM Universidad. ¿Qué tal amigos oyentes de radio? Aquí estamos para hacer una vez más esto que tiende a aparecerse a un programa de radio y que es ni más ni menos que la lucha que nos parió el programa de la agrupación Hijos La Plata. Antes de comenzar con los temas del programa, les vamos a comentar algunas vías para comunicarse con hijos o con este programa. Nos pueden escribir a hijos-laplata.com.ar o bien a lalucha2012.gmail.com y si no pueden visitar dos blogs el de la agrupación www.hijosprensa.blogspot.com o el de este programa de radio hijoslalucha.blogspot.com también estamos en facebook y en twitter con la sigla hijos la plata vamos a empezar con un poquito de música y vamos a escuchar a los muchachos de protestango Hace poquito aquí en la ciudad de La Plata tuvimos una actividad con los compañeros de la asamblea de estudiantes chilenos exiliados por la educación. Conocimos al Fideo, al cantante de protestando Pueden buscar alguna de las músicas de Protestango en Soundcloud, aquellos que manejan internet, soundcloud.com barra Protestango. Escuchamos al Fideo y su banda Protestango haciendo rehenes de la sociedad. de angustia me está fastidiando tengo que soportarlo dolor no puedo no puedo me hacer una película desde que suena el puto despertador el lunes por la mañana cuando arranco pa'l laburo. Cago en Dios y en todos los anglos. Me levanto y me duele todo. ¿Qué querés si me pegué un fiestón? Acá estoy, hecho una mierda. Desayunando todo apurado para cumplir con mi misión. Mi misión de ser parado. Salgo para la calle y vuelvo. Siempre me olvido algo. Vuelvo a salir y me apuro. Ya estoy llegando tarde. Empiezo a ver a otros dormidos, anestesiados como yo. Entrenados, dominados como yo. Sodomizados mentalmente como yo. Me apuro, me apuro y me apuro más. Para bajar las escaleras del querido transporte público. Que de público no tiene nada. Ya. Que hay que pagar y mucho Por eso salto la valla Me apuro, me apuro y me apuro más Siento que viene el tren Mientras veo las cámaras del andén Y escucho las órdenes del sistema Que tortura mis oídos sin parar Por eso es que no paro de pensar Que todo esto va a reventar Señores, se lo estoy diciendo de todo corazón Me parece que todo esto en algún momento Va a reventar, va a reventar. Somos redes de la sociedad Somos redes sucedada Rápidamente entra el ganado. ¡Eh! 6 y mixe acá en el subte, que caruchos por favor, no es para menos muchachos, es un campo de concentración, presos de la mentira que nos hacen creer, estamos juntando mucho odio, presos de la mentira que nos hacen creer, los vamos a vomitar, si ¡Sí, a vomitar, odio, rencor, culpa, dolor, se guarda, se come, se caga, frustración, impotencia, que olor a mierda que hay, rehenes de la historia que nos cuesta al estado, rehenes de la escoria del lujo y del confort, rehenes de la sociedad estamos manipulados, los rehenes Trenes ambulantes, cada puto día igual. Yo me voy a trabajar al igual que otros del tren. Otros tienen entrevistas en alguna puta ETT que les come el hígado pagando una mierda por hora. Y si te enfermas no cobras, es para ponerles una bomba. Explotadores hijos de puta, exprimen a la gente. Dictadores hijos de puta de las leyes laborales. Hagas media jornada o jornada completa, tu vida es una mierda. Sos solo un número más. Som morres de la societat un puto número més Som morres de la societat En mi puesto de tarado Sufriendo encadenado Sufriendo amordazado de un sueldo de mierda que no alcanza para nada con todo lo que hay que pagar falta que nos cobren por respirar presos de la mentira que nos hacen creer estamos juntando mucho odio y los vamos a vencer nuestra rabia se acumula estamos hasta los huevos nuestra bronca se rebalsa cuando explote a ver qué pasa me gustaría hacer una película casi que sería un documental de toda la mierda que se está juntando y el sistema lo va a enterrar somos redes de la sociedad som burrenes de la societat Somre entre la societat Som de la societat Somrenes de la societat Som de la societat. No, uno no come. Todo dice ahí, hey, hay que esperar. ¿Hasta cuándo se puede esperar? ¿Hasta cuándo se puede iniciar ya? Mi esperanza de poder trabajar en ningún lado. Ya estamos imaginando. Somos reines de la sociedad. ¿A quién me van a dar trabajo? Por 62 años. ¿Cómo puede ser que no se pueda tomar un litro de leche porque él lo compra un pecho media vez? Y está en otro, así eso es nuestro. Somos de la verdad, esto es sucio. Esto es muy doloroso. Ya pasó la hora del poder ejecutivo y la hora del poder legislativo. Es la hora de la justicia la obra y la justicia. Ha habido avances, ha habido condenas emblemáticas, pero no podemos dejar de decirlo que se haga justicia y que finalmente los juicios que se vienen desarrollando contra quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura, precisamente se han juzgado. lucha que nos parió bien, continuamos en la lucha que nos parió el programa de Hijos La Plata eh, escuchábamos ahí en ese separador introductorio la voz de la presidenta Cristina Fernández este, que últimamente estuvo muy ocupada parece enviando a las fuerzas armadas este, a hacerse cargo del desastre social que generó este esta tormenta del día miércoles uh -huh. Pero no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de los juicios a los genocidas Y justamente de una de las causas más importantes de lo que decíamos lo, eh, Uno de los centros clandestinos de detención de la zona oeste De lo que se conoció como el circuito camps Que es ni más ni menos que la brigada de investigaciones de San Justo Decíamos un lugar por el que, bueno La investigación de los compañeros ha determinado una lista de más de 291 integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires durante los años de la dictadura que han pasado por ese centro clandestino y que actuaron además de más de 22 integrantes del ejército eh, que también actuaron en ese lugar y decíamos que esta causa eh, venía con ciertas demoras porque la querella Eh, ...encabezada por Norberto Olisky y además eh, la fiscalía venían pidiendo que, sea, eh, que se hicieran en esta causa... Eh, ...detenciones con prisión preventiva y además indagatorias a varios de los represores implicados en esta causa. Eh, el 6 de marzo pasado eh, hubo novedades porque mm, el tribunal que tiene a cargo la causa... ...finalmente dictó algunas detenciones, pero... este nos sorprendimos este también sabiendo que a poco de haber de dictado esas detenciones el 23 de marzo eh, les concedió además el, el, el mismo tribunal les concedió domiciliaria a seis de los represores que habían sido este, detenidos con prisión preventiva para indagatoris para hablar un poquito más en extenso de lo que significa los atrasos en la causa brigada de San justo vamos a hablar con Norberto lisky Eh, Norberto es médico y presidente del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, el CODESED Norberto es ex detenido de la Brigada de Investigaciones de San Justo, estuvo allí detenido entre abril y junio del año 78 y bueno en cabeza como les decíamos la querella por los crímenes cometidos en este centro clandestino de detención eh, Norberto estás por ahí, Julio te saluda Sí, buenos días y un gran gusto de poder conversar con ustedes y saludarlos bueno Eh, igual para nosotros. Queríamos, eh, bueno, repasar y aprovechar un poco las novedades que ha habido en la causa Brigada de San Justo. Eh, la querella que encabezás este, con otros compañeros eh, ha venido haciendo presentaciones al juzgado desde, eh, bueno, desde hace un tiempo, pero principalmente desde septiembre, octubre, noviembre del año pasado se ha elaborado y se han hecho presentaciones en función de la necesidad de que se llame indagatoria que se detenga una cantidad de responsables, represores responsables de ese centro clandestino que tuvo algunas este tuvo algún eh, alguna receptividad de parte de la justicia pero casi a medias diríamos, ¿cómo lo, cómo lo describirías vos? Sí, yo creo que nosotros cuando eh, digo nosotros un grupo grande de compañeras y compañeros que participamos de la querella y, y que tenemos ya unos cuantos años impulsando esta causa, hemos visto en el último tiempo eh, avances y, y retrocesos también. Uh -huh. eh, los avances fueron que después de mucho tiempo, eh, tanto el planteo de la fiscalía como de las querellas, solicitando detenciones y por lo tanto las indagatorias a responsables inmediatos, partícipes directos en la brigada, de investigación de Justo, como partícipes inmediatos, y esto vinculado a las áreas y subáreas del Ejército, e incluso de la Fuerza Aérea, fueran llamados a indagatoria y detenidos en consecuencia por los cargos que eh, están planteados. Eh, después de mucho tiempo, como bien lo decías recién, el juzgado eh, asumió la detención de 26 personas, de las cuales un número eh, importante de ellas eh, ya estaban en eh, procesados y detenidos. Uh -huh. Los nuevos detenidos son nueve, eh, Baum, Netorino, Godoy, Boam, eh, Carrera, Ojeda, Félix, Mendichini, Olivera, Rovere. Y hay cinco prófugos que eh, se mantienen en esta situación por lo menos hasta las últimas horas. Uh -huh. A su vez las querellas hemos planteado un listado más amplio, eh, que abarca a 58 responsables de crímenes de lesa humanidad. Sí. Eh, en, en el proceso, desde la detención hasta acá, eh, el dato contradictorio o de retroceso es que efectivamente la, el tribunal aceptó la petición de seis de los imputados para que su arresto se hiciera en condiciones domiciliarias. Uh -huh. Eh, John Ellos Torino, Liber Arrobere, Godoy, eh, Baune y Félix. Los sí. dos últimos pertenecientes a la policía, los primeros que nombré a la fuerza de ejército. Uh -huh. Eh, en las querellas inmediatamente hemos planteado un recurso que está ahora eh, que ha sido aceptado como tal y que por lo tanto la Cámara tendrá que decidir acerca de si continúan el arresto domiciliario o pasan a cárcel común. Uh -huh. Mientras tanto, nosotros seguimos planteando la necesidad, por un lado, de que sea, se entube la persecución judicial con los mecanismos que corresponden para que los que están prófugos dejen de estarlo y por lo tanto compadezcan como corresponde en la ante la justicia. Segura. Y por otro lado pedimos la ampliación de la lista de imputados con algunas particularidades que tal vez ya ustedes conocen y que podemos comentar, que la Brigada de San Justo es una en un mismo expediente recoge situaciones de crímenes de lesa humanidad de distinta categoría y naturaleza, uh -huh. que la podemos comentar si a ustedes les parece. Sí, bueno, sí. y además también sería interesante Rosario te habla Tengo un poquito retorno, ¿podés hablar un poquito más alto o mejorar la, el retorno? Sí. Hola Norberto, ¿me escuchás ahí? Ahora sí, cómo te va, mucho gusto. ¿Qué tal? Rosario te habla Justamente vos decías que le habían concedido a una de las personas que le habían concedido la prisión domiciliaria eh, era Juan María Torino ¿No querías eh, querrías hacer algún tipo de, de explicación de quién es este personaje? Digamos, porque se le Viene concediendo la prisión domiciliaria a varios de los represores y, y dictadores, pero como si no fuera peligroso justamente. Eh, ¿Vos podrías contarnos un poco quién es este señor? Sí, nosotros creemos que la utilización casi te diría mecánica de el, el beneficio de la prisión domiciliaria eh, no se compadece con los cargos y la gravedad de los cargos que eh, los imputados tienen y la peligrosidad que implica eh, tanto del punto de vista de, de profugarse, eh, por un lado como de ser actores, partícipes de acciones que puedan perturbar este, el normal proceso judicial y particularmente de los testigos uh -huh. muchos de los cuales eh, los sobrevivientes de la Brigada de San Justo hemos identificado fotográficamente, hemos hecho los respectivos inspecciones oculares en la propia brigada. Eh, por lo tanto, la prisión preventiva es un beneficio que realmente tiene, en nuestro juicio, eh, poca justificación, más allá de que todos ellos hayan superado los 70 años y existe esa condición eh, como fundamento. No nos parece que en la gravedad de los cargos que se están investigando y se le imputan eh, pueda ser este, convalidada y esperamos, por lo tanto, que la Cámara, en el recurso que está presentado, haga revisar esta medida y continúen en cárcel común durante el proceso judicial y hasta el proceso en juicio oral, que esperemos no se demore demasiado, uh -huh. para luego tener las sentencias definitivas. Sí. Norberto, además, bueno, eh, hablabas vos del beneficio de casi automático, digamos, de, de las domiciliarias que otorgan a veces los juzgados, pero incluso en este caso, Olivera Rovere, por ejemplo, uno de los beneficiados en, en marzo último con el beneficio, le otorgan el beneficio pese a tener una condena a reclusión perpetua desde el año 2009, ¿no? Eh, digamos, es una situación que agrava aún más, digamos, no solamente una persona sospechada ya de la comisión de delitos graves, sino ya condenado y aún así este ese tipo de beneficios son otorgados. Pero quería además eh, repasar algo que ha tenido esta causa y que es gravísimo también, que es, eh, hablabas voz de los prófugos que actualmente eh, tiene la causa, pero también ha tenido un prófugo quizá extraordinario, en lo que ha sido este la situación particular de esta persona que era el médico Jorge Héctor Vidal que estuvo casi 6 años prófugo de la justicia eh, en esta causa y además que fue eh, un burlador excepcional del control penal que se hacía sobre su propio domicilio porque finalmente fue detenido en su propio domicilio no un, un represor como Vidal Exactamente, mira eh, el antecedente de los prófugos en esta causa tiene que así casi una situación que pareciera una caricatura uh -huh. eh, de proceso judicial en el sentido de que eh, Vidal fue finalmente encontrado en un altillo de su casa eh, y unos pocos meses antes, eh, cuando se decidió el juzgado a cambiar de la fuerza que estaba investigando sobre su posible paradero, eh, esa fuerza... Eh, anunció y está en el expediente de que era muy difícil ubicarlo por la protección policial que tenía uh -huh. esto está en el expediente, dicho por la fuerza eh, que intervino y que, que finalmente lo capturó eh, se hicieron múltiples cuestiones de búsqueda, pero todas ellas eh, enderezadas pareciera a no uh, ubicarlo pero uh -huh. eh, Pero además eh, estamos hablando de un personaje que, en uso de las posibilidades que da ser médico, eh, no sólo actuó en el campo de concentración de la Brigada de Investigaciones de San Justo con una actividad muy protagónica en las sesiones de tortura, en las indicaciones, en las instrucciones a los torturadores, en los mecanismos regulatorios del procedimiento de tortura. Eh, casi, yo en el momento lo mencioné, un estudioso de la tortura, que es algo así como eh, un Mengele de la medicina, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, pero además ha sido el que ha legitimado con su firma apropiación de niños que se produjeron, en la Brigada de Investigaciones de San Justo. Eh, Paula Logares, una de ellas, eh, una compañera de hijos que, que es creyente en esta causa, como es eh, María José Lemos, uh -huh. eh, también eh, vivió el secuestro y su apropiación con intervención de este médico Vidal. La, también situación de esta causa, si me permiten un minuto más. Sí, sí es que eh, encierra por lo menos cuatro situaciones que merecen investigaciones específicas eh, y de las cuales los responsables inmediatos, inmediatos tendrán que más tarde o más temprano dar cuenta. Uh -huh. Una de ellas es que la Brigada de San Justo fue un claro centro de coordinación del Plan Cóndor. Tal vez no el único, uh -huh. pero indudablemente fue uno de los que activamente participó en la coordinación en de los secuestros producidos por fuera de la frontera argentina, trasladados a la Argentina o viceversa uh -huh. eh, justamente yo mencioné Paula Logares y los padres y ella fueron claro. eh, detenidos y desaparecidos en Uruguay pasaron por la brigada de San Justo siguieron luego fueron vistos en el pozo de Banfield y precisamente quien se apropia de Paula Logares, era por entonces el comisario, uno de los jefes de la brigada de San Justo, que era el Lavallén, Rubén sí. Lavallén. Uh -huh. Pero fíjense en las connotaciones que tiene además, que la apropiación vinculada en este caso al plan Cóndor muestra una tercera circunstancia, que es la estrecha relación de la brigada de San Justo con los grandes grupos económicos, industriales, de la zona, uh -huh. de la zona de influencia, de la Matanza, de Matanza, Cañuelas, donde las empresas eh, que estaban altamente comprometidas con la dictadura, entre otras cosas, eh, eran no solamente facilitadoras de medios y recursos para que actuara, en este caso, los elementos represivos de la Brigada de San Justo, ...sino que ponían a su disposición, eh, por supuesto, los medios para eh, que fueran secuestrados... ...y luego torturados los activistas, delegados de fábrica. Uno de ellos, eh, un, un grupo importante, han sido los delegados de la fábrica de Mercedes Benz. Uh -huh. eh, en lo particular, en todo caso, para graficar aún más lo que estamos diciendo es que este mismo señor Lavallén cesó en sus funciones de policía en el mes de julio, eh, o junio, tal vez haya una pequeña diferencia en lo que estoy diciendo, del año 78, e inmediatamente aparece en el registro de Mercedes Benz, al día siguiente, como jefe de seguridad. Sí. Las relaciones han sido evidentemente muy estrechas, la Brigada ha estado al servicio de estos grupos económicos poderosos que se beneficiaron y coparticiparon uh -huh. del de proceso de terrorismo de Estado. Y, y lógicamente hay un cuarto componente que también esta causa eh, pone en evidencia, que es el accionar de la Brigada de San Justo eh, respecto de los movimientos sociales y populares en La Matanza con un singular eh, interés por reprimir las valiosísimas experiencias que en el campo de las organizaciones comunitarias se desarrollaron para generar nuevas respuestas en materia de salud y particularmente en programas de prevención de salud uh -huh. y de participación de las mujeres. Justamente eh, una de las querellas se basa en los hechos de secuestro de más de 12 personas que vivíamos, en este caso yo era eh, médico y director del centro de salud de un complejo habitacional muy importante en Grobar y Camino de Cintura, uh -huh. que el mismo 24 de marzo fue eh, destruido por la dictadura y las mujeres que tenían un gran nivel de organización y participación, y se había constituido una escuela de promotoras de salud, eh, fueron altamente reprimidas, y la propia presidenta de la Comisión de Madres, que era la señora Cirila Benítez por entonces, era a su vez ciudadana paraguaya, uh -huh. eh, fue llevada a la Brigada de San Justo, torturada en la Brigada de San Justo, luego trasladada a a la cárcel de hormos y por años a disposición del Poder Ejecutivo. Lo que quiero decir entonces es que hay una fuerte relación en este expediente judicial de mecanismos de terrorismo de Estado en la zona de La Matanza que involucra como mínimo la responsabilidad en Plan Cóndor, la represión sobre los trabajadores organizados sus respectivas comisiones internas, cuerpos de delegados, la apropiación de niños, niños, niñas, y una fuerte represión sobre los movimientos populares y las organizaciones sociales y comunitarias, particularmente las que estábamos en pleno desarrollo de programas sociales en salud. Uh -huh. De bueno, modo pues... que avanzar en esta causa creo que va a ser de mucha importancia Este para que se bueno consiga la verdad de los hechos y se haga justicia con los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en ese centro uh -huh. qué bueno Norberto, que pongas en contexto todos estos elementos para que no quede siempre a veces camos en una situación de, de enumerar y, y nombres que quedan sueltos y poder este hacer un repaso de las causalidades y los objetivos que tenía cada centro clandestino en cada lugar este por, por último queríamos preguntarte, eh, vos como integrante del CODECED ¿Qué tareas se llevan adelante con los testigos de las causas? Sí, para el CODECED es una de las tal vez más importantes y, y, y te diría comprometida tarea militante y profesional también que es el apoyo, el acompañamiento a los testigos en los juicios por los crímenes de lesa humanidad Eh, distintos tribunales, particularmente en la provincia de Buenos Aires, pero también en otras provincias, han requerido que la institución asuma este rol, rol que por otra parte se venía realizando desde hacía muchos años, por fuera de los juicios y, y sosteniendo en todo caso lo, el tiempo de la impunidad y de lo que eso le representó a las víctimas como un dato fuerte de revictimización que fue uh -huh. la impunidad de tantos años y actualmente en varias causas que se están llevando adelante, los equipos del CODECED dentro de un programa auspiciado por Naciones Unidas, específicamente por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el equipo interdisciplinario hace una tarea previa a los juicios con la el acompañamiento a los testigos durante el propio juicio y en los momentos testimoniales y cuando por lo tanto los tribunales consideran adecuada esta situación y favorecen para que así ocurra, se facilita muchísimo esta eh, modalidad de trabajo y finalmente pasado los juicios, siempre estamos muy atentos a cuáles son los efectos posteriores a un testimonio, dado que hay enorme variedad de situaciones personales que deben ser atendidas siempre eh, confiamos y trabajamos para ello para que los testimonios y las declaraciones estén rodeadas de la máxima eh, tranquilidad y, y, y control emocional y al mismo tiempo que exista una red social en torno a cada testigo que le dé la contención y y la reafirmación de sus derechos en el testimonio que muchas veces es poner por primera vez en tantos años sobre eh, la justicia, eh, su historia personal en materia de represión. Uh -huh. Por lo tanto, el CODECED en ese sentido, con mucha humildad, eh, trabaja intensamente coordinando con otros programas, tanto programas Eh, del gobierno nacional particularmente del ministerio de justicia con la diversidad de programas que éste tiene también en el orden provincial y con otras organizaciones de derechos humanos que también eh, colabora muchísimo en la realización de los juicios bueno Norberto este te agradecemos muchísimo eh, tu tiempo este y la claridad además en, en, en las cosas que, que pones y Eh, además justamente esperando que eh, la justicia finalmente haga avanzar estas estas causas la de brigada de san justo y la de, el resto de los centros del circuito camp porque además eso también tiene que ver con este, quizás la forma más efectiva de proteger a los testigos no esto que tanto se ha hablado incluso con esta acordada que ha sacado este año la cámara de casación penal que tiene que ver con la situación de los algunos eh, elementos a tener en cuenta más concretamente Eh, al, eh, sobre la situación de los testigos al momento de los juicios Pero como decimos siempre por ahí en este espacio El, el, el mejor cuidado de los testigos es también Que finalmente los represores estén definitivamente presos ¿no? Efectivamente, no, solamente de, de reafirmar Que el espacio, en este caso de ustedes, de hijos Es un espacio que nos hace mucho bien a todos Y sobre todo creo que las jóvenes generaciones que tal vez ni no tienen el registro de esta historia de manera eh, vivencial, directa o familiar, creo que los espacios de la comunicación que ustedes promueven eh, nos ayuda a que eh, el camino de la justicia además también trascienda al campo de una cultura contra la impunidad que las nuevas generaciones lo hagan una de sus consignas principales. Y en ese sentido creo que estamos trabajando para que efectivamente la vida democrática de la Argentina eh, destierre definitivamente la impunidad allí donde esta pretenda instalarse. Uh -huh. Norberto, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, seguimos en, en comunicación. Bueno, cuando, mando cuando un sea. abrazo, que tenga mucha suerte y felices Pascuas para todos. Gracias. Igualmente. Chao, hasta luego. Bueno, Norberto Liggi entonces médico, presidente del CODECET, Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos. ¿Qué, ¿Qué carga política ha tenido este esta frase con la que terminó Norberto, no? Porque digamos, este el, el deseo de Felices Pascuas en, en la nación argentina después del año 87 no es para nada lo mismo que antes del año 87. ¿Qué les parece? Bueno, bueno son cosas que iremos viendo y en eso justo justamente en la lucha contra la impunidad y contra este incluso la impunidad simbólica que algunas frases quieren ocultar eh, seguimos en este programa y en toda la lucha nos vamos a una tanda y volvemos ¡Vamos, Patriotas! Yo cuando fui a Plaza Campo de Mayo no sabía cómo me iba a ir y sin embargo logramos que las Fuerzas Armadas eh, resolvieran el tema. Sin embargo, logramos que las Fuerzas Armadas eh, resolvieran el tema. En estos momentos, bueno, yo me alegro, como reitero, de que se puedan llevar adelante los juicios que en su momento eran absolutamente imposible que yo llevara adelante, imposible que yo llevara adelante. cha el nostario Se matuvo mañana se casaba ...el hermano de Reinaldo Atemar... ...y bueno, yo sería madrina de... Eh, ...así que estaba en el altar... ...y Reinaldo, que era mi, mi pareja en esa época... ...estaba sentado más atrás... ...y cuando se terminó la ceremonia que estábamos saliendo... Eh, ...recién en la vereda yo me di cuenta de que... ...de lo que estaba pasando, ¿no? Que había perso dos personas que lo agarraron de uno de cada lado... ...lo cargaron en un falco y yo lo que me acuerdo haber visto gente de la jefatura de Rafaela estaba eh, un auto que era un Torino color marroncito que lo estaban manejando Osma que trabajaba acá en la jefatura de Rafaela y estaba también un, eh, un señor bravo que también pertenecía a la fuerza y esta gente eh, eh, estaba armada, lo amenazaron lo subieron y el hermano y yo corrimos hacia el auto y, y bueno se lo llevaron y yo estaba trabajando en un, de un médico en un consultorio como secretaria y bueno, van primero a mi casa ahí estaba mi hermano primero lo, lo cargan a él y después se hacen acompañar con, con mi, mi padre Pero era cerca de mi casa así que... y bueno, llegan Gracias. al consultorio mi, mi papá con dos de la policía estaba otra vez de Osma y había más gente que no, no recuerdo Y bueno, de ahí en más, a, a mi papá lo dejan ahí en la vereda y mi papá preguntaba y a dónde van a llevar y de, a la jefatura, a la jefatura y bueno, nos llevan a los dos juntos. Y de ahí nos ponen a un en un calaboz, en un calaboz, en un calaboz, en un calaboz. Y ahí en la cuarta estuvimos hasta... nos separan, ¿no es cierto? A mí me ponen en una... Era como un garaje, que tenía un portón grande. Y a mi hermano lo ponen en unas celdas que había, como en un patio. Y al... eso fue el 25. Esa misma noche nos llevan, otra vez encapullados, en... y nos llevan a los dos a, un... a la casita. Que bueno, ahí estuvimos dos o tres días. A mi hermano lo torturan muchísimo en la parrilla, le picana picanas. Y, todo, y bueno, ahí es donde ocurre eh, toda la tortura mía, toda la tortura mía, toda la tortura mía, toda la tortura mía. Nos parió, nos, parió, nos parió La lucha que nos parió Bien, continuamos en la lucha que nos parió Último bloque del programa del día de la fecha eh, Damos por última vez los teléfonos Para que se comuniquen y se ganen Un libro de librería Giro Loco El 422-5939 o el 489-21-25, y si no, por mensaje al 15-589-22-21, con nombre y tres últimos del DNI. Escuchábamos ahí la voz de la compañera Silvia Supo, asesinada un 29 de marzo del año 2010, en un extraño episodio ocurrido en la ciudad de Rafaela, luego de bueno ser uh, ella como es detenida eh, en la ciudad de Rafaela, y haber dado su testimonio testimonio central para condenar a un grupo de represores, policías y además el ex juez eh, federal Víctor Hermes Brusa, eh, eso fue en el año 2009 en diciembre de 2009 se condenó a estos represores y en marzo de 2010 la compañera fue asaltada supuestamente asaltada por eh, dos jóvenes que trataron de robarle 200 pesos y la mataron de nueve puñaladas eh, sí. a partir de eso eh, hubo eh, dos imputados en los en este en esta causa dos imputados que se parecían más a dos perejiles que a los verdaderos asesinos de la compañera y la investigación en realidad la justicia primero provincial y ahora federal no se está haciendo nunca a cargo de que este hecho tiene ...una connotación claramente política... ...porque la compañera supo... ...además de haber condenado a estos represores... ...que vivían en la total impunidad... Eh, ...con su testimonio del año 2009... ...debía declarar en otros juicios... ...al menos otros dos juicios a los que no llegó... ...porque fue asesinada antes... ...por caso, su propio caso... ...y el caso de su ex también... ...en otras causas que estaban pendientes en Rafaela. Es verdad, así que bueno... ...a dos años de, de su asesinato... ...se sigue, seguimos... Impulsando que se vaya por eh, una investigación que tenga más que ver con el trasfondo político que, que encierra uh -huh. y no quedarnos en que fueron estas dos personas que realmente no cierra del todo, el, el, no cierra en, en nada sí. eh, esa teoría, puntualmente. Seguro, y además concretamente hubo novedades, en el, novedades va, entre comillas, en el, la causa de Silvia Zupo, porque las dos únicas novedades son... Completar una trama concreta de impunidad Las personas que habían sido condenadas Entre ellas el juez federal Víctor Hermes Brusa Por el testimonio de Silvia supo El 29 de diciembre pasado Fueron beneficiadas Con las salidas transitorias quincenales De las condenas graves que tuvieron eh, Brusa, María Eva Aébi La primer mujer condenada eh, Ex guardia cárcel María Eva Aébi La primer mujer condenada en los procesos de reapertura de la causa contra los genocida en diciembre pasado, el 29 de diciembre un juez federal que benefició a estos represores eh, condenados entre 19 y 22 años de prisión eh, por delitos de lesa humanidad beneficiados con salidas transitorias quincenales y además, eh, un día después, el 30 de diciembre pasado acá sigue el juez federal de la causa Reinaldo Rodríguez Desvinculó totalmente a dos personas denunciadas por un testigo de identidad reservada En la investigación como posibles partícipes Digamos, no los dos que estaban imputados y detenidos desde un comienzo Con los trapitos el otro, Claro, sino otras personas más que habían sido nombradas como parte del avance de la investigación El juez Reinaldo Rodríguez, juez federal, lo desvinculó de la investigación de la causa de Silvia Supo Así que, eh, bueno, si algo pinta en, en característica concreta la situación de impunidad que hay en el caso de la compañera aquí están aquí están dos muestras en, en esta causa Pero además esta semana lo estuvo sucediendo uh, otro ámbito de movilizaciones que tiene que ver con los cinco años del asesinato también impune en términos de responsabilidad política de compañero Carlos fuenteente Alba docente neuquino y podemos comentar también este bueno recordar que se hizo un juicio contra el policía que eh, materialmente fue el asesino de Carlos y que fue condenado pero que en el caso de el gobernador Jorge Omar Sovich en aquel entonces gobernador de la provincia de Neuquén eh, no solo bueno este, está fue separado de la causa inicial en la que se condenó al policía y se abrió una causa conocida como causa Fuentealba 2 en la cual está acusado directamente eh, el ex gobernador de Neuquén, Jorge Sovich, sus responsables en el ámbito del área de seguridad y el, y el policía el jefe de la policía también. Eh, pero esta causa viene completamente demorada y el representante legal de la familia de Carlos Fuente Alba, Gustavo Palmieri, está pidiendo ahora la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para, en el caso para hacerlo avanzar. Hay un dato, por ejemplo, recién hablábamos de la causa de SUPO. Hay un dato... Concreto que habla, por ejemplo, de qué característica tiene la justicia neuquina eh, para poder llegar a investigar al ex gobernador en su responsabilidad política el asesinato de Fuente Alba. Eh, el abogado de Jorge Omar Sovich, Ricardo Cancela, este tuvo algunas demoras en la fijación de fechas de audiencias para eh, los pequeños avances que hubo en la causa Fuente Alba II y tuvo que dejar la representación legal de Jorge Omar Sovich porque va a asumir como defensor del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. este Y estaba venía de una actividad que era fiscal subrogante. Es decir... Sí, una independencia el, política bastante cuestionable. Claro. ¿no? El próximo eh, titular del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén es el ex abogado de eh, este, la responsabilidad política por el asesinato de un trabajador eh, del gobernador de la provincia. Así que vemos... Este, la Está independencia de poderes y la y la característica que tiene la justicia neuquina en ese sentido también bueno esta semana hubo movilizaciones los compañeros docentes y otros sectores de la sociedad estuvieron movilizado Reclamando justicia en el caso puente alba también. Claro. Eh, bueno, lo que yo quería comentar un poco es que el día miércoles eh, en la Facultad de Humanidades se hizo una actividad y que se tocaba esto a cinco años de, de la muerte del compañero Carlos Fuentealba uh -huh. y que principalmente consistió en criminalización de la protesta y organización y lucha docente. Uh -huh criminalización de la protesta, por todo esto que tú comentabas, en la actividad ahí estuvieron compañeros de hijos, que hablamos de, del tema de la criminalización y todo este asunto, eh, compañeros del colectivo de abogados populares en la Sierra, que hablaron un poco sobre la ley antiterrorista, de cómo hoy día se judicializa este esta esta criminalización de la protesta, uh -huh. porque hay que tener en cuenta que la criminalización de la protesta no es solamente represión, sino también judicialización. Uh -huh y que tiene que ver un poco con el funcionamiento de, de cualquier Estado-Nación, que aparte de judicializar y, y reprimir, tiene que ver con cooptación, con también con inversión social y con el manejo de los medios de, de, de comunicación. Sí. Eso es bastante, verdad mucho para discutir, uh -huh. tenemos tanto tiempo. Y, por otro lado, están los compañeros del colectivo de, de trabajadores de la educación eh, en su tema, Y que, en cierta forma, yo lo que quería rescatar un poco es esta idea de Carlos Fuente Alba, luchador, uh -huh. eh, profesor, y que, se organiza aparte de, de enseñar, también se organizaba y, y luchaba por la construcción de una vida distinta uh -huh. y mejor. El tema, un poco así como datos, y terminando, eh, hoy día es, es muy preocupante la, la situación de, del profesorado, entendiendo de que hoy día el solo el 40% del de los profesores de los docentes de acá de la provincia de Buenos Aires está sindicalizado. Uh -huh. Lo interesante es que desde ese 40% al 80% está está en SUTEBA. Eh, en el caso particular de la, de acá de La Plata, hay alrededor de 17000 eh, docentes de eso afiliados hay alrededor de 3000 y de 2200 están en en, en SUTEBA. Uh -huh. Y un poco también ver cuáles son las condiciones laborales de, de, de, de, de, los, de los compañeros docentes, o sea, el promedio de, de un sueldo con un, un solo trabajo de, de, un, de un docente alrededor de 2.900 pesos, y hay que tener en cuenta que hoy día la canasta familiar es alrededor de los 7.000 pesos, sí. con lo cual va a poder hacer esos 7.000 pesos a lo menos que tener dos o tres trabajos. Seguro. Claro. Pero, ¿cómo? ¿No decía la presidenta que trabajaban tres horas y tenían tres meses de vacaciones? Estaban bárbaros los docentes. Por supuesto, claro. Parece que esos tres meses de vacaciones eran tres trabajos, ¿no? Eran tres, tres meses de vacaciones y con y como acá tengo al lado la, la sube entonces también hay que tomar en cuenta de que lo, los laburos de cada uno de estos docentes no están a dos cuadros, tres cuadros cada Ajá. uno, sino... Bastante bueno. más lejos. Uh -huh. Entonces, más, más, eh, más bien eso, es rescatar un poco hoy día eh, la figura de Fuente Alba, pero la figura de Fuente Alba, como por un lado como docente, pero del otro lado como luchador, como organizador, y la necesidad también que hoy día existe de que los docentes empiecen a cumplir un rol más protagónico, dentro del, no solamente de la formación de los, de los chicos y las chicas, de los primarios, de los secundarios o incluso de las universidades, sino también empezar a acercar esto que hacía alba y que era organizarse y luchar uh -huh. por una vida, una construcción de una sociedad distinta, de una sociedad mejor. seguro Seguro, bueno, en eso estamos. Se nos ha terminado el tiempo, en realidad nos hemos nos pasado. Pasamos, sí, Así que mm, la gente de Bumercindo, que viene después de nosotros, le pedimos disculpas. Pero, gente, nos vamos eh, nos vemos el sábado que viene con más suerte y más aprovechamiento del tiempo. Esperemos, tenemos que tener un programa de dos horas, me parece. Me parece ahí. que sí. Eh, bueno, nos vemos. Gracias, Pipi, en la operación técnica. Eh, se quedan en la continuidad de la radio. Adiós. Hacemos la lucha 2012. Julio de Saravichetto, Rosario Bernasconi, Patricio Enrique Rodríguez, Luciano Di Croce, María Isabel Frigione Greco. La lucha que nos parió...